en lo que pasa. A Marta tu televista eta pistu irratia. A Marta tu Violencia frente a resistencia Goliat frente a David Las armas frente a las manos La ocupación frente a la independencia El poder frente al pueblo Lo militar frente a lo civil La muerte frente a la vida La oscuridad frente al amanecer El halcón frente a la paloma El odio frente al amor Los tanques frente a las piedras Altavoces frente al silencio Soberanía frente a la autodeterminación Miedo frente al valor. Balas frente a la paz. Verdugo frente al reo. La noche frente al día. La metralleta frente a la dignidad. Israel frente a Palestina. Pericos a la barría. empezado hoy con una poesía que nos ha regalado Perico Solavarría en el libro Biladi Adi eh, Amaika Beguirada palestinarí Euskal Erritic, que bueno es un libro que ha editado Ascapenam, Asca sí Este libro eh, surgió, luego vamos a tener en directo una entrevista con una de las brigadistas que, que estuvo en Palestina el verano pasado. Eh, como dice Tamara, este, li este libro y CD, que viene con un CD, se acaba de presentar ahora en la Soca de Durango y es eh, el fruto de todo un proyecto de un año y pico de duración que comenzó con, con la brigada internacionalista que Aska Pena celebró el año pasado en Palestina. Así que bueno, un poquito de Palestina, noticias de aquí y de allí, que hoy esta semana no tenemos muchas, como está la gente de pueblo de hoy de pueblo, <risa> La gente de Puente, parece ser que no está pasando nada en el pueblo. <risa> ahí ahí tenía la, la palabra ya emitida. Eso va a pasar lo mismo con la agenda también este. Sí. La gente está de vacaciones. Así que bueno, vamos a hacer lo que podamos aquí. Oliver de eh, Arracha del León, damos botella ya ahí, dándolo todo. <risa> Arracha de Nayá, que ha ido a Pomara. Está eta bagoas berrieekin. Información de todos los colores. Colore gustita coinformación. Bueno, y unos que no están de vacaciones, como es la, la gasta asamblada de Baracaldo, que ya ha hecho pública la oferta de ocio y tiempo libre que pone a disposición de todo el mundo y sobre todo de la juventud del municipio para este mes de diciembre. La propuesta recoge un montón de cosas, un montón de actividades, entre ellas el concierto de Lupita y el Tierno, la celebración del solsticio de invierno y una charla sobre las elecciones de deporte vascas todo ello en el camino hacia un ocio y una cultura alternativa. Estas son las propuestas para este mes y, y ahora la BGA pues cede el testigo a la juventud aracaldesa para que participe y sobre todo también para que comparta nuevas ideas y propuestas. Todas estas ideas las puede hacer llegar la gente a través del correo electrónico de la BGA o sino también pues en las asambleas que hacen semanalmente en la BGA los domingos a las 5. Así que bueno, ya sabéis, todo el mundo que quiera participar, en eh, la Baracaldo Coga está asamblada. ahí está la pelota en el tejado para que todos los jóvenes y las jóvenes que se quieran acercar, pues que ahí tienen un espacio para, para poder crear. Vamos aquí al poblito de Alao, a Santurce, donde Unai Hernández Sistiaga eh, ha sido condenado por Audiencia Nacional Española a siete años de cárcel y, bueno, desde el pasado viernes se encuentra en peligro de ser detenido y encarcelado en cualquier momento. Uh -huh. eh, bueno, es obviamente condenado, detenido y encarcelado debido a su militancia política. Esta situación ha movilizado a todos los agentes firmantes del acuerdo de Guernica de Santurchi y consideran que... Que, ...que encarcelar a este vecino supone un ataque contra el proceso de paz... ...y las soluciones democráticas que, que se están demandando desde la ciudadanía. Eh, supone, en, en palabras de todos los firmantes del acuerdo de Guernica de, de Santurchi... ...una inercia al pasado que no que se corresponde con la nueva situación abierta en, en nuestro país. Los colectivos movilizados han querido mostrar su respaldo y solidaridad... ...tanto a UNEI como a su familia... ...denunciando que la actividad política no se puede criminalizar... ...judicializando a, a personas e ideas... La criminalización de personas por sus ideas políticas es inaceptable en cualquier momento o situación, bueno, dicen literalmente el comunicado que, que han sacado. ¿no? Y por ello consideran que, que esta posible detención pues supone un ataque muy grave contra los derechos políticos y, y civiles. Así que, bueno, recordamos la hoja de ruta del Acuerdo de Guernica, que tenía cuatro puntos. El primer punto era la desaparición de todo tipo de amenazas, presiones, persecuciones, detenciones y torturas contra toda persona por razón de su actividad o ideología política. La, la segunda, la revisión de los procesos judiciales contra personas y estructuras organizativas derivados de su actividad política. La tercera, la derogación de jurisdicciones de tribunales especiales de toda la legislación de excepción y con ella la desaparición de la incomunicación. Y por último, la cuarta, el levantamiento de las medidas restrictivas y o prohibitivas en su actividad política impuestas a militantes y organizaciones independentistas. Y bueno, como es obvio, eh, la detención próxima de Unai Hernández pues, se salta a todos estos cuatro puntos que, que están firmados por muchos colectivos. Y bueno, pues a ver si... Desde Ricolor que... estaremos atentas a, uh -huh, algunas, vamos a todo lo que va pasando. Oso oso errexataz, zinzo jokatuz, natura respetatzea Inoren baime nikapen bueno, Taren bizkaturun aro goaz, e, bizkaiko lehenengo sektorea kolokan jarriko lukeen kolpe baten berri emango dizuegu. Eusko jaurlaritzako seasun saiak e, durangoko iltegia, erralde deitzen dana, il, urte amaierako aurrez, aurre ikusten du. Carrantzako iltegia gain, bizkaiko iltegi bakarra da erralde. Batez ere, kontutan hartzen hartzen badugu karrantzakoak eskualde barnera eta kontsumorako besterik ez duela zerbitzurik eskaintzen. Erralde, martsan egon den bitartean, segurtasun baldintza guztiak bete izan ditu, posasunari dagukin eta orain, arlo teknikoari dagokion irakurketa baine batean, neoinarrituta proposatzen dute baliozko itxiera. Gainera, erralde, zabalik jarre dezala eskatzeko igande hontan, E, abenduak amaika, iltegitik bertatik eguardeko amabietan abiatuko da manifestazioa. Bai, erralde eta nebizkaiak bi urte barru berrizko iltegi berria zabaldu bitartean moratoio bon, bat eskatu diete instituzioei atxikimendu manifestu baten bidez, eta bueno, hori da manifestazioa, userratarako, e, eta, bueno, hori da, keska... Hundia, txarto eh, eh, vale. dago lehenengo sektorea Euskal Herrian, vale. gero jende gehiago dago horretaz, horreta jartzen, uh -huh. se se ezin da, eta ezin guztiok ezin dugu egin zerbitzuetan. Eh, orduan, bueno, eh, ya, dugu eh, urte, urteak pasata quando lo no pa todo, ¿no? Así que bueno, a ver si Y bueno, el 17 de diciembre, el próximo el próximo sábado, durante todo el día, eh, Tenoc, eh, Vírbora, Manny Nacional contra la violencia sexista. El movimiento feminista de todo Euskal Herria eh, bueno, va, ha, ha llamado, está haciendo un llamamiento para, para hacer una manifestación contra la violencia sexista que, que sigue siendo una lacra en esta sociedad. Y bueno, aparte del 25 de noviembre, que es el Día Internacional, se quiere sacar un poco de esas fechas y, y de, pues, pues para para reivindicar que es un problema que, que hay que, contra el que hay que luchar todos los días ¿no? la violencia contra las mujeres tanto en Euskal Herria como en otras partes del mundo sigue siendo un problema social, político y cultural de primer orden no es problema de que de que algún hombre pues esté enfermo o beba alcohol, como a veces se, se suele defender, sino es un problema que se determina por la existencia de relaciones de poder y relaciones de opresión entre hombres de los hombres sobre las mujeres. Entonces, bueno eh, el sábado por la mañana, que también coincide con el Bilbo Gune, donde uh -huh. todos los movimientos eh, sociales, bueno, muchos de los movimientos sociales de Bilbao, se reúnen eh, cerca de La Riaga. Eh, mostrando todos sus materiales y así, se harán actividades en torno a la violencia, charlas un teatro donde se hace como un juicio a, al sistema patriarcal y, y luego por la tarde a partir de las 6 en La Riaga pues sale a, saldrá una manifestación que esperemos que, que sea enorme y multitudinaria ¿no? que recorrerá las calles de Bilbao. Lo recordaremos además el viernes que viene. Bueno, ya nos vamos un poquitín más lejos todavía y parece ser, eh, por lo que acabamos de leer hace poquito, que el activista Abuyamal no será ejecutado. mumi Abuyamal, antiguo integrante de los Panteras Negras, no será ejecutado después de que la Fiscalía de Filadelfia rechazara seguir pidiendo la pena capital tras 30 años de batalla legal. Este es, es un caso que, que ha dado la vuelta al mundo. Eh, Abu Yamal fue condenado a la pena capital por la muerte del policía blanco eh, Daniel Faulkner en diciembre del 81 y tras la decisión de la Fiscalía ahora cumplirá cadena perpetua según las leyes del Estado de Pensilvania. Grupos de activistas y pro derechos humanos habían pedido que se conmutara la pena de muerte de Abu Yamal, ya que el jurado había sido condicionado durante el proceso. Bueno, en Euskal Herria ha habido una campaña muy fuerte de, sí. de apoyo y, y ahora, otra vez, con... Pues con esta noticia se está volviendo a reactivar ese apoyo y ha habido muchas charlas. En la Soca de Durango ayer también se dio, se una, el documental, sí, se dio una charla sobre ese tema. El, el fiscal encargado de este caso dijo el jueves en una comparecencia pública que continuar pidiendo la pena de muerte llevaría el caso a un sinnúmero de años de apelaciones. ...y bueno, pues parece que, que ya la pena de muerder... ...pero la cadena perpetua la sigue teniendo... ...sí, y además eh, la justicia... ...justicia estadounidense mantiene su condena... ...por homicidio del policía... ...aunque reconoce que el jurado sí que estuvo... ...condicionado durante las deliberaciones... Uh -huh. ...recordemos que Aguillamal era un taxista... ...y locutor de radio cuando en el 81... ...estuvo implicado en un intercambio de disparos... ...con el mencionado policía... ...en una supuesta disputa de tráfico... ...en la que estaba implicado su hermano menor... Uh -huh. Y en los casi 30 años que lleva en prisión, eh, Abuya Mal ha logrado fama mundial debido a los ensayos que ha escrito desde su celda, desde su celda en contra de la pena de muerte y ha alimentado un movimiento internacional por su liberación. Abuya Mal fue miembro de hasta el 70 de Panteras Negras, un grupo un grupo militante contra el racismo eh, creado en Oakland, en California y bueno pues también eso es que ya man, me iba a decir manda huevos que no tiene mucho cuento pero o sea que al final una persona que esté luchando contra el racismo o sea se ha llevado a la pena de muerte por matar a un blanco y, y en el un, en un eso, estado tan un racista blanco. Es claro blanco y policía lo tenía todo claro sí la verdad es que sí <risa> Asternetaco colabora SIOA yuntas una cartugintuen egunak Guerra Civil en Barakaldo novena parte os recordamos que llevamos mucho tiempo ya durante todo el año metiendo artículos que, que nos escribe Kaldobica López que es un historiador baracaldés y está escribiendo pues diferentes ensayos sobre la Guerra Civil en Barakaldo esta ya esta vez no, esta semana nos ha compartido la novena entrega y bueno empieza empieza así os leemos eh, un párrafo para que para abrir boca y luego ya ahí lo podéis leer en el colorido La noche entre el 21 y el 22 de junio de 1937, el batallón Gordesola defendió, incluso a tiros, las fábricas situadas en Baracaldo, con especial interés los altos hornos. Los comandos de izquierdas trataron de volar estas fábricas y se encontraron con la fuerte resistencia de los hombres de Gordesola. Por la mañana, la mayor parte de los hombres de Gordesola fueron hacia la rico plaza, mientras un pequeño grupo se quedaba defendiendo en las fábricas. Hasta aquí os leemos este pequeño trocito para que luego entréis en nuestra página web y leáis la colaboración entera, que la verdad que es muy muy interesante. Y bueno, nos ha llegado una noticia de última hora. Tenemos aquí... A nuestro fax. <risa> <risa> y bueno, Berrio, la Plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales Berriochoac, eh, está denunciando hoy en Maracaldo, bueno, Maracaldo bueno, a nivel internacional, que hoy es el 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción. Que qué bonito sitio para... Eh, Para celebrar lo que no, sino en Baracaldo. Esto sí que también es un tema de diario. Sí. Entonces, bueno, en su, en su resolución 58 barra 4 del 31 de octubre del 2003, la Asamblea General de la ONU proclamó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción. Hay gente que no se, sabe ese día. Urdangarín... Bueno, hay unos cuantos que, que no acaban de interiorizar el día, pero bueno, poco a poco, ¿no? Esta decisión se tomó con la finalizada de aumentar la finalidad de aumentar la sensibilización respecto a la corrupción para convertir combatirla y prevenirla, realizando una invitación expresa a las organizaciones no gubernamentales y a los particulares a celebrar de manera apropiada el Día Internacional contra la Corrupción y fortalecer los mecanismos relativos a la prevención de las prácticas corruptas y la lucha contra ellas, haciendo un llamamiento a combatir los actos de corrupción por medio por medios como las actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública para prevenirla. Mira, perdóname, que, es que no me sabía yo todo esto. esto Me parece increíble, o sea, están... querían hacer... luchar contra la corrupción por medio de la educación en las escuelas. ¿Estamos hablando de eso? Es que... Pues sí, pero mira que... Pero si la, realmente la, la gente corrupta la gente más ilustre. Es que yo no sé. No sé cómo todavía bueno, te sorprende sí, de tantas cosas. Sigue contándonos, sigue contándonos, por favor. Pobre Iñaki, desde luego. Y todavía ahí que sí, sí, es de la casa real, que sí no es de la casa real. Yo me quedo mucho más tranquila porque ahora ya sé que sigue siendo la casa real. Aparte ah, que está demostrado que cuanto más educación tienes lo que tú dices. más es, es totalmente proporcional. A la mayor grado de educación, más corrupto eres. Bueno, depende, depende a qué te refieras con educación. Porque tenés... Ah, no, la formal que son de quieren que apretar a poder no y la verdad es que la familia Borbón mmm. Bueno, vale, vale. hablando de bueno pues según verochoac por este motivo eh, han escogido esta fecha para anunciar la salida de un periódico monográfico editado para denunciar las situaciones de enchufismos ocultación de información tratos de favor fraudes y despilfar rotc que se producen en el ayuntamiento de baracaldo Ah bueno esto es el gor que ser sí, es el per que todos los años suele sacar mm. berriochoa que sacan un par de ellos o tres al año y siempre en épocas navideñas nos saca el de los chanchillos del ayuntamiento y Bueno, este año 11.000 ejemplares de esta publicación que empezarán a repartir en estos días sí. en el metro, en los buzones, también a veces llegan. Para sí, su presentación sí. pública se realizará una concentración aspiradora en mano ha sido esta mañana, <ríe> sí. para denunciar y barrer todas las situaciones de fraude y despilfarro de los recursos económicos que se producen en el consistorio favorito. No podemos olvidar que una de ellas ha sido entregada en el registro municipal del ayuntamiento, aspiradora. Pues sí, y luego pues hay un montón de datos, eh, pues yo que sé, ejemplos, los pelotazos inmobiliarios que se dan en Barakaldo, el colapso de los servicios sociales, que sigue habiendo colapso en los servicios sociales después de que sacaron una convocatoria a oposiciones, se supone que habrá entrado alguien a trabajar ahí, pero sigue habiendo colapso, la nula política de vivienda pública, el despilfarro de recursos económicos municipales, entre otras cosas, en las comisiones que se pega el alcalde. Así está. Actuaciones irregulares investigadas por el Tribunal de Cuentas Vasco. ¿Qué será pues sí. del Tribunal de Cuentas, no? No sé. No tengo ni idea. Y nada, y la Barakaldo es la segunda ciudad más cara del Estado español a la hora de hacer la compra. Esto es un dato que poner al final y que está bien saberlo sí, también. ¿eh? además, al ser una ciudad con playa, con puerto pesquero, con, con barcos, decir que es una ciudad bonita para visitar, pues normal que sea la segunda ciudad más cara del Estado. Uh -huh. pues, nada. pues nada, habrá que esperar al periódico, ¿no? Sí, y ahí nos contarán todos los chanchullos, que no sé yo ¿eh? si es buena que idea verlo. Bueno, pues ahora Oliver nos va a poner una cancióncita y ya enseguida vamos a ir con, con la entrevista a Garassi. موسيقى تاخذ العقل الناس تيتك وانا بغازك موسيقى تحرق السقف فرحانتي يا ثوره ايش تقول بقول كمان مره انه احنا عندنا ذوق من نورنا انا ما بغازل ذوق وانا بغازل عقول بنزل عن المنصه والناس لسه بتطالب كمان دوره من هذا الحكي من هذا الشوق من هذا الشغف ان مجر اوص صوت فاضي من اي خجل واسف ام حاله بتموت على حاجه بالقطاطين الحيه والعالم بير والجم كمل ممشى الاطفال الاثنين والاثنين واللي تحت قذائف وحريق والعالم ترككم على هامش الطريق نسبة لكم اللي مبلامة المطر مصامير وسقف الأمام تتلف منكم فتكسيت بموسيقى تشيت أذنك تحرك راسك أنه الحق ما بضيعت وما إلى طالب كل ليلة نادي ليلة نفس الديجي طمان في بلايرا موسيقى موسيقى موسيقى يشيء مني ترمعت الباس طب لا تداني تعلماتم مدام سنين صبرين فخالص ولا عادفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حطت رايي ميوت والموسيقى حق اللي لي ما يسكت Fi amamur Fi amamur Seni lughati watani watani really funny me hobbi fanni lughati fanni hobbi watani Hara'i dame, lagima, hara'i dame, hara'i dame, hara'i dame, qalba ahmazgir li fiyo, hupet bir, hara'i djismi, li fiyo bismi, babni agjialu ahlam, tithaqa hati berasmi. Ben tepaki, acharlar un poquito, bada bada virat, nara bachirat, nara bachirat, Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadabiratnara bachirapnara bachirapau. Aupa Garasi. Caixo, arrocha Caixo. Bueno, aquí tenemos a Garasi, una compa de Mamariga, que fue parte de la brigada que ha dado lugar al libro Biladiadi. Y... Y bueno, vamos a hacer, vamos a hacerte primero garasi una, una entrevista así para entrar en calor y que la gente, yo que sé, para ir acostumbrarnos un poquito a la radio y dentro de un ratito ya así cogar el carrisquetarekin, ¿vale? Pues o onda. No. Vale. A ver, ver nongoa Sara. Bueno, esa han 두고 ya Danik. Bai, mamarigakoa. Ta ser dago faltan eta ser soberan zureausoan. Ba faltan Ba, ez dakit, igual ez dakit, ez que zaila da, zenia az, azkenan gutxi biltzen eiz mamarigazik eta orduan azkenan errealitatea, koko perkenetzia, un poco así, supongo, ba, bueno, beti ere zenbat eta jende lehiago kalean ikusi errimugimenduan eta, ba, izango dela pozarria, baina, bueno, hortaz, justamente, nire hau zuan ezin eizkexatu, da, <risa> erda. Eh, lan bizkainak egiten dut edako. Zauran, zauran dakagu, klaramente, ja, haituta izan batzuen eh, kultur gune, berri hori mamari dagoa. Ibaletxeak inpozatutako, edi, Eta berriz jaioko bazina, zein herri aukeratuko zenuke? Ostra, hori eh. ba, Seguramente herri txiki bat. Mm, azi, egon erokotasuna herrezagoa izateko eh, euskalduna den herri eh, bat. Zerak den euskal militantzia ta orrera matea egon lokotasunean nere gehau eskerraldean eta da ba, da ba, ezta kitori batez ere herri txiki bat eta euskalduna eta jende jatorra evident. <gülsor> <gülsor> <gülsor> Zer atos dator burura barakaldo itza <gülsor> antzutean Barakaldo Barakaldo Pues Barakaldo la zona evidentemente. <risa> <risa> Todos hemos pasado por ahí. Eh Barakaldo Eskerralea, Barakaldo Industrialea, Barakaldo, está aquí de auzo asko, Euskalduna, Barakaldo Gema Jaorra. Eta nola ikusten du zure herria, Amar barru? Eh, mamari, gamar urte barru. Bai, independente de Santurtzi, claramente. <risa> <risa> Esa, esakitik imagino da ba, gaur egun eh, lanean ari den jeneria esker da ba, emango dituela lan horrek bere fruituak eta beraz, ba gure elburu, o gure sea, elburuetan ba horrela jarraituko duguela, eztik. Mm -hmm. Se ezagutu nahi zenuke leku bat eta beste bat ez duzu ezagutu nahi. Eh, ezagutu nahiko nukeen, nah. da, bai, bai. munduan. Bua, horren beste daude, ezakit bat esatearen, baku bara jumago nintzatekean, ez doi, da, bai. <laughs> Eta, ez nukeena, puse, ezan, no creo que haya ningun sitio, así que no... que no, eta no, ez dakit. Ez dakit e eta, nore ezagutu nahiko zenukeen? es Bueno, yo ya que se agotó dos una. Ajá. Ostra, <risa> es que compromiso garanta, yo Sakit, Sakit procedía pues grande ahí es eh va no sé, con Beatriz Preciado Bateginegotzea, ejemplo, <risa> o no sé, sai, así ya Azkena Betetxekoa bez bat. Amets bat. Bai. Ba, nahi dudana egiteko denbora eta kemena eta barri zango dudala, espero, hori da, nire han bitan, jo gize, abztraktua, no, pero, no se, denbora, uff. Eus Bueno, hein ja, pizkat, hemen dekogu deko eskuartean liburuzka eta cdea, bueno, CDA ez, etxean astu astudualako eta ja aurdikatu ah, naute. Ah, ah, ah, Liburua bakarrik orduan kontu pizkat eh nolatan hasi zen proiektu hau. Ba, bueno, proiektua mas omenos menos, dela urte bete, eh urte bete baino gehiago ja dugu. Ze ni aurrek urteko aurrekurteko irailean balesena eta horretik beste brigada bat ere bai aterea izan denak biladi biladako brigaden izenean eta Baina iago, brigada kultural bat. Uh -huh. e, ta bueno, eta, bueno, honen elburua zen basikament euskal herri eta palestinaren arteko zubiak eraikitzea, ez, baina modu positibo batean. Azken finan, ba, bueno, ez, e, badodelako gauzak eraikitzeko salatzeaz eta aldarrikatzea aparte, ez, azkenean, ba, gara bi herri zapaldua gaudenak eta zergaitik gaitik, ba, eraikititzakegu gure artean zubiak ere komunikazio eta ez dakitelkartasun hori E, albideatze bidean, ez dakit. Mm -hmm. Nontik, e, biladiadi, zer, zer esan nahi du? Ba, hain metzi, azratxo gauta eragaletuzi eta biladi badakit, arabienaz e, lurra dela. Mm -hmm. Eta, baina ez nuke jakingo zuten aldela, bidea esan. <laughs> investigatuko du, orduan. Investigar, si. Sí. E, zer bat jende gontzari elguru hau osatzen? Buf, ba, ez desan edizu. Osea, berriagaman berez, osea, padeztenan egon ginen, ustez ere izan pues unaz, ba, ia, ber, berro pertsuna baino, gehiot, totalian e, bita, bitan datan, uh -huh. ez? Ogeita, ogeiot, dola koste, ose, baina, bueno, gero azkenean liburuan ere, bai, jende, pila batek hartu du parte, eta, bueno, uh -huh. bai, azkenean hor dago, oh, Herrieso baten bat, izl izlada, no se so, genetillaba teta eskertzeko alegria. Bai, etela da gainera el eh, liburua. Bai, egon gara ikusten eh, lehen ere, osea, jende oso oso esberdina da, baina neska, Vai. neska mutilla, bai jende ba, adibidez gure hemen beti saten dugu, es, perikoso barria taolan, perikoso la barria uh -huh. gainera bisita hemen irrati alboan uh -huh. eta ba justu irratzaioari hasiera eman diogu bere berak idatzetako bertsuarekin. E, eta zen Claro, Palestina, orain, dago, est, est, da estaquite, modan, diñote, estaquite selanesa, ¿no? Eso itxe, itxusiada, uh -huh. baina, suegade, baina, claro, oso jende gitxe esagutzen du eh, benetan Palestina. Sue, que ane Gondas Arena, sere carre du sue andi, que dozenolako experiencias anda su entxako. Uf, ba, jo, experiencia... Oso, oso polita eh latxa ere bai, zeaingo benetan gordina da, oso gordina, o sea, joaz eh e, Israel berada oso eh lurralde militarizatua eta ez ezbait oso ogorra eta bueno, azkenean Palestinarrak dira, ba, o lana sea, ematen dizuke, eh ezert gutxi izan gabe. Eta hori benetan da, zaizaki, super sobrekogedor, ezo mm. unki garria azkenean. Eta ez ni personalmente, koztau zitzaiten, oza, behin palestinatik guelta uta, pues, kasi honeiz urtebete e, e, lurrera atzen, porque benetan da, oza, alak, eta, eta nik uste nire, gure brigadan hori izan zara, sentimendu bat oso erokortu bat, ze zerralatzen hartzule barruan behin palestinan egonda. Bai. Eta horquidesa que suegun arrunta bat eh, palestinan, se... Eh, se egiten da, se, se da berezian, edo eh, se egiten dute? Buf, pues... En una palabra da, resistir, basicamente. Resistir el día a día, ¿no? sobrevivir, se eh, la da horibirá egunero polizijas arpenak, Osa, bera igual ez zentzutan, dala manifabatera joan txarelako eta disolatilutelako, edo da lanera joan beharruzulako eta bidean txekuen txek bat, bi iru, eta ez da gizien bat orduan beharruzulako bertan. Osa, nahiz eta beretako distantzia absurdua izan, ez? Eta ez da lana, lango gorra eta no eze. Unero unelokotasuna... Eh, guko oso, oso, oso, oso, zertu hortan, hakar eurrigaranzuaz, eta puza, asko da zure mikron mundotik ikustezu, ez eh? naiz eta bertan egon. Eta orduan benetan ango realitate ikusteko ikusteko beste formatu baten edo Egin eh, Barco Hitzala, pero nik eh, egon erokotasun oso oso gorra, duen egin egin aurrela da manakoa, baina buaz, dezo gorre bibir. Tan ba, hoyendea uste duia o sea, ikusten dute pa ba, edo konpon edo nola daude baikorrak edo nola nola daude. Ba, es, ie esango bastante, eh, echi, o sea, etzipena angia ikulsean uh -huh. de etogene asko que komenda txuzun nola posible pues, eso de la aukera kirugarren bat pizteko. Uh -huh. Eta, eta bai, ezki oso oso ogeran latza benetan, ba, ikusiko da ba, bueno, orain e, egia ezaren zakitu, urte bete pasata eta bueno, izan zen honuren historia hau, no, no, de, dait, bai. de estado del pleno dereitxo, eta hor bueno, orbetua jarri duela e, estatua batuek, baina ba, bueno, ezakit, haute eskundea dut, ze bai, Ezakit, ikusiko da. Eta esan e, oso, oso gai komplikatu da oso, oso, eta ezakit, no? Bideala eta en la linea de fplp e, proposatzen duena bidean, gokieno e, Estatu palestinar bakarra sortzia ez, osean, mas aia de eh, lurraldeak barne hartuta, oda, Israel estatuaren ez es abapena. Na, egaro, hori guztia erdi esteko a prozesu oso luxte bat adio, ahit egiten osean, bai. Osando, eh... Bai, karo, guke denbora gutxi da buka gaur rachaioan. Orduan eh bakarrik soriondu, bai zuen, bueno, egin du zuen lanagatik, bertan egonsarien guztiei, bai liburuagati da kristona Bai, izan da, izan da zalmenta sokan. Jo, oh, oso on, osea, está aquí tenzumo zuten, baina agortu intzian bigarren egunean, eh? karrizian. Eta atzore baiak, bueno, azken eguna, justa batza orkestena izan genuen gainean seietan eta bukare alako jodetzen, eratzen. Baina, bueno, luko direta, barakareta, justa bai. Ekarri, ekarri <risa>. eskerraldera, eh, meseles. Bai, bai, bai, bai, bai, <risa> esizan Bueno, baie, mami, esker gara, si. Bai, zu, zubei, eita, eskerrik asko. Haurren arte. arte. <risa> en túente erilor es un proyecto comunicativo popular que está visible en herericolore y audible cada dos viernes a partir de las 5 y media de la tarde en zopimpa y ratán 101.9 fm que la vida se me vuelva colores personas que transforman rocha en mano Corría. el ritmomen en Colorea Oria. el color de la cultura popular y participativa. Naranja. Herritarren pues gorailuaren el color de la contrainformación. Mensa. El color de los chanchillos de la junta del Megapack de la Supersur.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 La lectura crítica a lo que pasa en Baracaldo y el mundo. El carizqueta que hay movimientos a de aquí. Recordar el Baracaldo de ayer mirando al mañana. Mundoanse a hervirai a tus, herrien cultura, que es algo txeko. algo de buena música. Cultur gomendio. Agenda de movilizaciones, actos culturales, charlas. Si te guste, te guste. Si te guste, te guste, te guste también. Habla de tu poste, en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 Bueno, y seguimos un poco con el conflicto israel israelí-palestino, que como sabemos es uno de los más complejos del escenario internacional y la principal clave de la inestabilidad de Oriente Medio. es Bueno, ya nos ha contado un poquito Garashi, pues lo que vieron allí, pero bueno, también saber que, que este conflicto, como lo decía ella, es muy complicado, que al final... Aquí solemos hablar mucho de este tema, pero pero no hay tanta información ni conocemos tampoco las razones, las razones históricas de cómo surgió, ¿no? El territorio conocido como Palestina es motivo de, de disputa desde hace ya casi un siglo y especialmente a raíz de la creación del Estado de Israel, que fue en el 48, o sea, aquí mismo y el abortado nacimiento del Estado del Estado árabe palestino. Bueno, es, es que ...hay un montón de, de datos y de fechas históricas... Que, ...que nos pueden ir dando pistas sobre... ...sobre cómo fue, ¿no?... ...la cronología de este conflicto... ...desde el 48... ...la retirada británica... ...la primera guerra árabe-israelí... ...el éxodo de refugiados palestinos... ...a los países vecinos... ...Y Cisjordania y la Franja de Gaza... ...son administrados por Jordania y Egipto respectivamente... ...en el 64... Eh, ...se crea la OLP... ...que es la Organización para la Liberación Palestina... Y en el 67 es la guerra de los seis días, eh, es, es muy conocida, donde Israel ocupa militarmente Cisjordán y la franja de Gaza y se inician las políticas de expropiación de tierras, instalación de colonos y control de la población palestina que es la situación en la que están ahora, aunque se ha ido cada vez abriendo más las, las mugas y, y poniendo bueno, las famosas murallas que, que no permiten el tránsito libre de la población palestina. ¿no? Uh -huh. En el 85, por ejemplo, eh, perdón, en el 8 en el 82, a raíz de la invasión israelí del Líbano, el cuartel general de la OLP Es trasladado a Túnez. Eh, tres años después, en el 85, un ataque aéreo israelí al cuartel de la OLP en Túnez tuvo tuvo lugar justo ese año, en el 85. Luego, pues más ya un poco más adelante, en el, de, en el 91, el debilitamiento de la OLP a raíz de la Guerra del Golfo, hubo una conferencia en Madrid. En el 94, en mayo, la instalación de la Autoridad Nacional Palestina en Gaza y Jericó, el Arafat, su presidente, se instala en Gaza. Y en el 96 tuvieron lugar las elecciones en los territorios palestinos. Arafat es confirmado presidente y se crea el Consejo Legislativo Europeo palestino Este conflicto, de, con el que estamos dando algunos datos de, de fechas para, para ir ubicándolo, inicialmente se trataba de una disputa entre dos movimientos nacionalistas por un mismo territorio. Estos dos movimientos eran muy desiguales. El árabe-palestino era un movimiento autóctono, equiparable al de los países vecinos, que reivindicaba el derecho a la libre determinación. Y el otro era movimiento exógeno, europeo y de inspiración colonialista que reivindicaba la reunificación de los judíos dispersos en la tierra de sus ancestros y era totalmente ajeno a la realidad del lugar. Como ya sabéis, eh, Israel está en medio de, de todos los países árabes. no Es el, el único país que, bueno, que es judío y rodeado, incluso en su interior, pues tiene... Países árabes y territorios árabes. ¿no? Los primeros pasos del conflicto fueron propiciados por el colonialismo europeo, que vio con buenos ojos el proyecto de colonización y modernización sionista, que por cierto sigue siendo apoyado en este momento, pues sobre todo por Estados Unidos, ya que son los principales aliados de Israel en esta lucha. ¿no? Ni siquiera la guerra del 48-49 resolvió de facto el desacuerdo sobre una partición del territorio, tal como proponía la comunidad internacional. Solo se dio lugar a la creación del Estado judío sobre parte del territorio y la dispersión de los palestinos. El conflicto se complicó al implicar tanto a los países árabes vecinos que vieron a Israel como una espina colonialista clavado en el mundo árabe, como a las grandes potencias con intereses en la zona que se alinearon cada una en cada una de las partes. A su vez, Israel desarrolló un discurso ideológico que justificaba sus posiciones liberación nacional, democracia y socialismo, legitimidad histórica y religiosa, la violencia prolongada abocaría la negación del otro, la total exclusividad de los proyectos, por tanto la existencia de uno suponía la desaparición del otro y a la radicalización de las posturas. Bueno, y luego la, la diferencia de fuerzas eh, reales que hay entre entre Palestina e Israel, ¿no? Que Israel cuenta con un ejército muy potente y Palestina pues pues no. Sí. Y o sea, aunque al final muchos muchas veces Israel se queja de que también sufren ataques por parte de palestinos, pues bueno, eh, obviamente y sobre todo se vieron los ataques que hubo en las Navidades de hace 3 4 años sí, eh, bueno que no tenía nada que ver la, la violencia de, de respuesta de un lado para otro, ¿no? Es piedras contra tanques, ¿no? Sí, piedras contra tanques, eso de la Intifada, famosa esa famosa imagen de, de niños palestinos eh, en las Intifadas eh, tirando con o sea, tirando piedras a, a los tanques, ¿no? Pues después de todos estos años que lleva es que se lleva en conflicto, la comunidad internacional, incluso en estos últimos meses que, que ha estado en eh, la luz pública y ha sido motivo de debate, ha sido incapaz de imponer una negociación o hacer cumplir sus resoluciones. Normalmente Israel no hace mucho caso a las resoluciones de la ONU. Y la duración del conflicto ha ido ahondando mmm, los motivos de tensión y dificultando encontrar soluciones satisfactorias para las partes. La entidad estatal judía se ha consolidado y la ocupación ha transformado la fisionomía de Cisjordania y Gaza. Mientras tanto, los palestinos se han convertido en un pueblo desarraigado y dependiente de la ayuda exterior. Y bueno, lo que fue al principio un colonialismo, donde hubo pues, unos judíos eh, europeos, sobre todo, que ocuparon un territorio... Eh, Eh, también el, el aval le ha dado aval toda Europa y, y también Estados Unidos al reconocer el, al Estado de Israel como, como, como un actor y, y más en la comunidad internacional y en ningún momento se pone en cuestionamiento, se sigue tratando a Israel como un país, tiene todos los apoyos, en comercio exterior siguen negociando igualmente, y, sí. y bueno, así así nos va. Vale. Y Palestina, a día de hoy, pues es cierto que el genocidio continúa, y una de las medidas más vergonzosas que desarrolla Israel para aplastar al pueblo palestino Eh, y obligarles al abandono de sus tierras es la construcción del muro del, del apartheid. Tras años de estudio, el muro comienza a levantarse en julio de 2002. Dos años después, el 9 de julio del 2004, una sentencia del Tribunal Penal de la Haya calificó el muro como ilegal y contrario a las leyes eh, internacionales. Por su parte, una resolución de la ONU del 20 de julio de 2004 condenó la construcción del muro y exigió que la construcción fuese interrumpida y desmantelada. Israel, como otras otras como muchas otras veces, jamás ha cumplido esta resolución, entre otras cosas porque Israel no cumple las resoluciones internacionales, como ya habíamos dicho, que no les da la gana sin más. El proyecto del muro tiene, bueno, el muro en sí tiene 786 kilómetros. Actualmente se ha completado la construcción de 413 kilómetros, otros 90 están construyendo en este momento y cuando finalice el proyecto, Palestina quedará reducida al 12% de la Palestina histórica. O sea, lo que en un primer momento se repartió no con negociación y se robó, eh pues ahora el 12% de ese territorio que que ya era pequeño es en este momento Palestina, y si se ve si, si tenéis la posibilidad de ver en internet un mapa, es una franja pequeñísima, ¿Pastis? que está no tiene nada de tierra, de terri... o sea que es increíble y es como bastante curioso de ver, porque es hacinamiento total. De este modo, desde la proclamación unilateral unilateral de la Fundación del Estado de Israel, el 14 de mayo del 48, Palestina ahora eh, ha sido reducida en una superficie de 27.663 kilómetros cuadrados a lo que tendrá ahora es 3.320 kilómetros cuadrados que están inconexos o sea que no están juntos tenemos a Gaza tenemos Cisjordania y tenemos otro más que no bueno que están inconexos no están no están juntos si, si tú tienes familias en Gaza y en Cisjordania pues para llegar a verlos tienes que pasar por territorio israelí que ya sabemos que los checkpoints que bueno que, que sufren la, las personas palestinas hace que, que seguramente nunca podrán llegar al otro territorio ¿no? uh -huh. si realmente el muro fuera por seguridad su construcción habría sido alrededor de la llamada línea verde es decir la frontera del amicioio de la primera guerra árabe israelí en el 49 y la realidad ha dejado en evidencia que no que no es así que, que israel como siempre pues está mintiendo no Pues eso son sí eso es un poquito, ¿no? Es un poco ahí tenemos muchos muchos datos también, eh, pero la verdad que ira, daría para bastante, pero yo creo que una pincelada un poco un poco ya por encima de un poco de conflicto israelí palestino ya la, ya hemos contado. Sí, y, luego y... también informar que en Euskalerria hay bueno, desde hace muchos años hay una solidaridad importante con, con Palestina que pues que es una, una nación sin estado, pues igual que Euskalerria, de hecho. Y, y bueno, hay una red, eh, Red de Euskal Herria Palestina, que es el, es el foro de encuentro vasco de los y las que quieren trabajar la solidaridad con Palestina en la línea marcada por el movimiento de boicot. Se está haciendo una campaña fuerte de boicot a productos israelíes. Eh, hubo una temporada que se hizo con el código de barras, pero recordemos que Palestina forma parte eh, legalmente de Israel, entonces el código de barras de Palestina es el mismo que el de Israel la verdad es que Palestina no eh, no es mucho, pero bueno, que al hacer al hacer boicot, algo digo de barras, haces boicot también a los productos palestinos que no creo que lleguen mucho aquí, pero bueno. Pues en este momento se sigue con esta con este boicot y, y justo la semana pasada hubo mira, y ahora que estamos en Navidades, hubo una concentración enfrente de, de Imaginarium, de Imaginarium, que es una tienda de, de juguetes eh, que solemos Pues, frecuentar y que, que es de, de inversión israelino y este movimiento también pues eh, este movimiento surgió hace cinco años eh, por suerte ha ido creciendo y haciéndose más conocido y compartido por ya cada vez más personas y organizaciones que trabajan en la solidaridad con los pueblos en muchas partes del mundo se han realizado grandes acciones no permitir llegar a puerto a buques israelíes jugar a jugar a puerta cerrada un partido de la Copa Davis de tenis entre Israel y Suecia. Cada vez más artistas internacionales renuncian a actuar en Israel, eh, fin de relaciones con Israel en algunas instituciones, presión cada vez más grande a representantes israelíes en el deporte, la cultura aquí en, siempre cuando juega el Maccabi, ¿no? El Maccabi mm -hmm. de Israel en, en el con el Tau siempre también hay problemas sí. y alguna algún sarao sí, sí. y también en, en Euskal Herria es una realidad que lo que al principio no impulsaban más que algunos agentes internacionalistas pues hoy es compartido en el mundo de la política de la enseñanza de le, del deporte de la cultura Y bueno, cada vez, eh, por suerte, con, por cada vez más personas y organizaciones y por eso desde esta red considerar importante construir entre todas un referente y foro común para poder dar nuevos pasos. Uh -huh. Pues bueno, después de esta medio chapa, medio <risa> medio introducción que os hemos pegado de Palestina... Os animamos a, a que compréis el libro de Biladi Adi, que nos ha dicho Gala, sí que se acabó en la soca, pero ya van a empezar a repartirlos por diferentes escualdes. Y bueno, es una primera mirada palestina desde Euskal Herria. Ahí vais a encontrar eh, escritos de muchísima gente pues muchísima gente conocida de diferentes movimientos sociales. Pues está gabi Basáñez, que, que es de, de Azcapena. Pues gente como... pues Sustraikolina, qué sé, Óscar Batute, de alternativa, Miren Amoriza, otro Bertcholari, Aiora Zulaica, Pirrich, que es Pirrich, Payasoa, <risa> Alfonso Sastre, Josu Martínez, Cinema Susendaria, Jon Maya, bueno, deberetik aurki desak eushean, gainera eh, eh liburuarekin batera de debatador, eh tal de Osberdina dituzte justu eh, a bestia e, bueno, e, bakarrik honetarako adibidez eratu, tu es nebelcha fermin pirritzetan morrotz, bestartean orduan benetan benetasku gomendioa bidaltzen eh disueguemetik eh eta ez astu biladiadi 11 begirala Palestinari Euskal Herritik. Eta horren urtean jada askapena eta komite hasiko dira haien e, brigadak e, prestatzen eta aukera izango izango duzu ei ateko Palestinara bere goera esagutzeko hurbiletik. Eta agenda lagoa se hasigar hemen <risa> raga <rakaraka> eta <risa> ta oso berandu egin zaigu. Ba, Orduan, bagoaz, agendara ze oso Oso gutxi hau gaurdoan goiz agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. agenda. agenda. agenda. Bueno, pues empezamos con, con hoy, mañana y pasado, que es el encuentro de balabaristas y de circo de Koblakari, que como ya sabéis siempre se, se hacía en Cucucha, pero ahora pues ya no se puede hacer en Cucucha porque han decidido tirarlo para hacer un solar vacío lleno de escombros. Muy bonito, por, por cierto... cierto. Y <ríe> ha quedado muy bonito y, y nada, pues pues como no se puede hacer en Cucucha Se está haciendo en la calle, que había habido suerte y está haciendo buen tiempo Y las galas, ayer hubo la primera gala que fue en el, front, en el colegio en el, ¿Cómo se llama? El frontón, no, el frontón no Bueno, en el gimnasio, eso, en el gimnasio del colegio de Recalde Y hoy es la gala principal que va a ser en el Teatro Campos que a las 8, así que os animamos a partir a ir porque siempre son muy bonitas estas uh -huh. galas. E, gero aste artean e, astearteak hamabi ez hititzaileok euskara sustatzen itzaldia ukiko dugu Sanbilzenenteko kulturetxean. Lagun laguntasuna, bai, laguntasuna eta hasiburuan toatuuta. hori da, hori pasan astean e, bakizoia ere batzabaanttzezlana egon zen honen barruan eta euskara sustatzeko ban urri batzuk eta kanpaina bat daoso egiten laguntasuna eta zazi burgu taldekoak. eta orduun astearte honetan kiiko dugu beraz hitzaldia e, hau.iz hitzaileok euskara, Euskara, sustatze. Ane Olabarri, etorriko zaigu, eta oso interesgarriza izango da berantxutea. Sege, Iago, amabostean, esan dugun bezala concierto de Lupita y el Tierno, Barakaldo Torrak, en el gazdexe saspikatu a las 9, con la agenda de, de la juventuz. <risa> la de la chabalería. De la <risa> chabalería. Y, sí, sí, y luego es. bueno el, el sábado por la mañana tenemos el vivobo une que ahora que está buenoentendis posibilidad de, de conseguir información de muchos de los movimientos sociales que están trabajando en este momento en en bilbo y en vizcaya eh, luego ahora una de rivascari al mediodía y a las 6 eh, la pani convocada por el escala eh, y comomenú feminista contra la violencia sexista y ya está sobre todo eso. Y no con tanto menos. Asoca ya se nos ha ido... La gente después de la Asoca se da vacaciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tanto teatro y tanto vídeo que hemos visto, pues este ya la semana que viene ya la gente castito. está descansando de tanto organizar. <risa> Así que, bueno, va a, a Urrenguartet a Música Piscabat Igual y da currico dugo a Esken Olerquia, da Palestínaco y dasle... Bueno, y dasle Bateneguinda y Eta... da bueno, Osopolita... Triste, seré, en, chutea. en su vocabulario no había árboles ni flores En su vocabulario no había pájaros Solo sabía lo que le habían enseñado Matar a los pájaros Y mató a los pájaros Odiar a la luna Y, y odió a la luna Tener un corazón de piedra Y tuvo un corazón de piedra A gritar Viva lo que sea Abajo lo que sea muera lo que sea. En su vocabulario no había árboles. En su vocabulario no había tú ni yo. Porque él debía matarnos a ti y a mí. Solo sabía lo que le habían enseñado. Matarnos a ti y a mí. Txika txika bluiz He my boy is fantastic boy Eman ditut Iru urrat Huerta erdi eman diot munduari Bukitu dut Zeru eta Eta ez nahi zora Emi goitik egi Sange He's my boy, he's fantastic boy Sunshine is boy De nada de nada de nada men De nada de nada es que no hay men